Bueno, ahora te lo debo La ilusión en cartera sesenta y retinbatera. Antona tuve hubo, bueno, itxavi, pecans que tau, 20 lo batikusio en Doremba, estaba en la txecol Gureusean, eh, era ¿eh? Itxakio, baume gara, baume gara nord, o nena, el eh, ron loki, haiteko bañan baitere, charren haiteko. Buenas tardes, desde el colectivo La Inunción y CGTLKN hemos organizado esta conferencia, esta pequeña charla o debate con un tema que creemos muy interesante que hace patente que el hombre o las personas podemos ser eh, capaces de lo mejor, somos capaces de ayudar a otros de muchas cosas pero también de otras cuestiones que son precisamente igual los de hoy eh, Tras ver la presentación actual eh, veremos un vídeo y luego entramos en el debate tenemos con nosotros eh, la posibilidad de escuchar a Rosa Torán, presidenta de la asociación Amicarma Johnson y le cedo la palabra uh, Buenas tardes bien, muchas gracias por invitarme a este acto ¿cómo soy yo? bien, el acto va a pasar de los padres en primer lugar vamos a proyectar un documental y después ya empezará la conferencia propiamente dicha en la que yo intentaré dar una visión global de lo que fue el mundo de los campos de concentración nazis apoyada también eh, por el testimonio de Óscar Ongo, un sobrino y primo de un deportado, Ana Tausin. Bien, antes de eh, ver el documental, quisiera eh, hacer un, algunas observaciones, porque así quizá podamos eh, verlo con, con más detalle y fijarnos en algunas de las intenciones que hay detrás del documental. Bien, el documental, en primer lugar, eh, hay que aclarar el título del documental el documental se titula Noche en Niebla ese título no es casual sino que responde a una de las denominaciones con que los nazis marcaban algunos de los deportados veréis que en el documental sale eh, un unas letras pintadas encima de la chaqueta de un deportado, NN no Nueva era la manera de marcar a deportados que tenían que pasar totalmente eh, desapercibidos en el sentido de que nadie tenía que saber dónde estaban nadie tendría noticias de ellos fue una medida que se impuso sobre todo cuando a partir de 1943 en los países ocupados los movimientos de resistencia eran cada vez más activos una forma de amenventar de, de atemorizar a las familias era cuando se producían determinadas detenciones de, de, de, de dirigentes, de gente que consideraban importantes dentro de la resistencia eh, pasaban a ser gente que desaparecía quedaban sumidos en la noche y en la niebla ¿Eh? por tanto de esta manera los Noche Niebla eran gente que cuando estaban en el campo ni tan solo salían a trabajar en los comandos de trabajo sino que podían ser exterminados en cualquier momento y además nadie tenía noticias de que estaban en un campo de concentración esto es lo que hace referencia al título otra cuestión importante es el momento, el año en que se rueda esta película esta película se roló en 1955 fue una película de encargo porque se cumplían 10 años del fin de la segunda guerra mundial y entonces eh, determinadas asociaciones pensaron en hacer un documental y ese documental encargaron a un cineasta muy conocido, Alain Resne un gran cineasta francés recibe el encargo de hacer el documental él eh, recurre a asesores históricos y recurre a una voz que es una voz muy importante en el mundo literario francés que fue un deportado al campo de Matausen y que era un poeta, un poeta muy reconocido en Francia que ha recibido muchos premios, murió hace dos años, se llama o se Jean Cairo él es el autor del texto De sub, la película está en su lengua original, en francés pero está subtitulada en español y yo pienso que es muy importante porque el valor de las imágenes es uno pero el valor del texto lo que hace es multiplicar el valor de las imágenes es tan importante el texto como las imágenes propiamente dichas bien, otra cosa importante respecto a la película <coughs> es que la película veréis que hay fragmentos en color y fragmentos en blanco y negro y esto responde también a una intención los fragmentos en color es lo que resné firma en el campo de Auschwitz está rodada él viaja a Auschwitz y los, eh, las instalaciones lo que queda eh, de lo que fue el campo de Auschwitz lo rueda en color y luego el resto de la película es en blanco y negro que es ¿Qué es lo que está rodando blanco y negro? Rasner recurre a imágenes de archivo, que quiere decir que son imágenes o bien sacadas de los propios archivos de las SS, películas de propaganda, etcétera o bien son imágenes que muchas de ellas son bastante conocidas, que son las imágenes ruedan los ejércitos los liberadores cuando van entrando en los diferentes campos de concentración son aquellas imágenes en que se encuentran los cadáveres amontonados sin enterrar en los campos ¿eh? por tanto hay dos tipos de imagen ¿no? la imagen de la reflexión sobre lo que queda del campo y luego eh, recurrir a las imágenes ya por último antes de pasar a ver el documental hay que remarcar que A, según opinión de muchos y bueno, yo también afirmo que me encuentro entre ellos pues yo creo que es uno de los documentales más importantes sino el más importante que se ha hecho sobre el tema de los campos eh, sobre todo partiendo del momento que se ha hecho, ¿eh? en el año 1955 y que eh, Resmet a lo largo de toda su vida defendió la tesis de que sobre los campos solo era legítimo hacer documentales por tanto él estaba totalmente en contra de la ficción sobre el tema sabemos que hay muchas películas de ficción y que esto es un debate que no se ha terminado, es un debate vivo ¿eh? o sea, hay eh, autores que, cineastas literatos que defienden pues que Es legítimo hacer películas como Adidas es Leida, esta es Linder y tal, y otros en cambio que solo creen que es legítimo hacer documentales. Esto es un debate, una polémica que está viva sigue abierta y genera todavía muchos libros de debate sobre esta cuestión. Pero ya Es un tema que cada uno puede posicionarse de una forma o de otra tenía pienso que sin más lo que Bien, y una última aclaración que se me había olvidado esta película tuvo bastantes problemas en francia en el momento en que se estrenó y se censuró lo que veremos es la versión íntegra pero en el 55 hubo algunos algunas imágenes de la película que en francia fueron censuradas pues ¿por qué? porque no eh, un detalle hay algún detalle en la película que muestra demuestra la implicación del régimen de Vichy en las deportaciones en aquel momento en que el régimen de degol pretendía mostrar una francia que toda francia había resistido a los nazis des mecía esta idea que la había modificado ¿no? de los franceses antinazis cuando estaba claro que había una buena parte no solo de las autoridades, sino de la sociedad francesa que a vida había colaborado. ¿no? Por tanto, bueno hay en concreto una imagen que sale a un que en el momento en que se estrenó Francia, esa imagen fue censurada. Pero ahora podemos ver la versión íntegra. Y sin nada más, ya pasamos a verla, dura 28 minutos, por tanto, después pues ya podremos seguir. ¿eh? ratito vimos el vídeo Noche y Niebla de Adán Resné que puedes descargar en la dirección que te pone ahí en la noticia de Sinchili Kiratía. <música> Sí, sí. Bueno, comentar algo ¿Eh? bien, supongo que ahora es un poco difícil reemprender uh, la actividad porque realmente uh, queda un, un sentimiento y unas sensaciones especiales después de, de ver el documental bien, yo so, solamente uh, primero voy a dividir la La intervención en dos apartados, uno intentar situar un poco el porqué en el mundo de los campos de concentración y luego ya me centraré en por qué republicanos españoles, pues un, en un número significativo, son víctimas de los campos nazis. Cuáles son las vías por las que eh, fueron a parar a los campos nazis y en especial al de Matausen. Bueno, en primer lugar eh, hay que remarcar una idea eh, clave y es que el mundo de los campos de concentración, el sistema porque es un auténtico sistema el sistema concentracionario eh, creado durante el nacional socialismo no fue eh, improvisado ni estuvo relacionado directamente con la segunda guerra mundial sino que ya desde el primer momento de la subida de los nazis al poder ya se crearon campos por tanto esto sirve para rebatir una idea muy común sobre todo entre neonazis y negacionistas que eh, circunscriben el mundo de los campos a la segunda guerra mundial como una necesidad más de guerra bien esto es una falsedad histórica porque eh, el primer, los primeros campos de concentración se crean inmediatamente después de la subida de Hitler al poder Bien, ¿con qué eh, finalidad? La finalidad inicial de los campos es eh, castigar a todos los enemigos del nacionalsocialismo. ¿Quiénes son estos enemigos? La oposición política. En un primer momento, por tanto, los designadores de los campos son la propia oposición alemana, sean socialistas, sean comunistas, sean liberales, etcétera Pero hay otro elemento que enseguida eh, entra también dentro del sistema a ver, la ideología del nacional socialismo desde que Himmler escribe desde el, diríamos, vergonzoso Mein Kampf, mi lucha está basada en una premisa indigna, obscena y es que las personas no son iguales y que por tanto hay colectivos hay personas que están destinadas a dominar y otras están destinadas a ser dominadas Hay razas superiores y razas inferiores, y partiendo de esta premisa, ¿qué significa? Que las razas inferiores deben ser eliminadas para que no contaminen a las razas superiores. Y esto es lo que lleva a que haya tantos colectivos que están destinados a ser casteados y luego ya esclavizados y por fin exterminados estos colectivos es evidente que si lo pensamos bien pueden podrían afectar a cualquiera de nosotros a ver, tenemos ya hemos hablado de la oposición política que es destinataria inmediata de los campos luego les llega el turno a todos los deficientes físicos y psíquicos es decir, todos aquellos que según la perversa ideología nazi no merecen vivir porque son una carga para la sociedad a partir de aquí se... Crean seis grandes centros de eutanasia a lo largo de todo el Reich, donde se cometen los asesinatos de todas las personas que están en hospitales, están en asilos, etcétera y que para el Estado alemán es una carga que no pueden soportar y además pueden contaminar a los que son puros, a los que están destinados a dominar. Uh, esto lo, le da importancia porque en, lo mental en un momento dado habla de los transportes negros, habla del castillo de Hacim, ¿eh? está muy vinculado al, al campo de Matausi. Bien, otro colectivo uh, al cual uh, le espera uh, su final en los campos de concentración son los homosexuales. Los homosexuales serán perseguidos, durante el tercer rey ¿por qué razón? porque ellos aunque sean alemanes no contribuirán a la reproducción de la raza aria y por tanto no merecen tampoco no se ajustan a los cánones a las normas del de nacional socialismo tenemos también a los testigos de Jehová un colectivo de una determinada creencia religiosa que ejerció un de manera muy valiente la objeción de conciencia durante la época del nazismo ¿en qué sentido? se negaban a alistarse, a enviar a los hijos a las juventudes gillerianas o bien se negaban a ir al frente esto también eh, era insostenible dentro de la ideología nazi y por tanto los testigos de Jehová fueron también internados en los campos de concentración otro eh, colectivo eh, gitanos los gitanos dentro de las categorías de superiores e inferiores ocupaban un lugar en esta esta es, escalera jerárquica del nacionalsocialismo y por tanto también fueron destinados al exterminio igual como lo fueron los judíos esto ya es bien conocido y luego también Eh, todos los prisioneros eh, de guerra soviéticos por el hecho de ser eslavos también tuvieron una eh, un papel determinante en ser destinatarios de los campos otros prisioneros de guerra no fueron destinados a los campos pero sí los prisioneros de guerra soviéticos y luego había también un amplio eh, un, un, una persecución que también eh, acabó fueron colectivos que acabaron en los campos que los nazis les dieron el calificativo también diríamos muy obsceno de asociales ¿quién era asocial? pues todo aquel que sus normas su forma de vida no se ajustaba a lo que se consideraba el comportamiento adecuado de un buen alemán ¿eh? desde personas vagabundos madres solteras eh, personas y mujeres que llevaban una vida independiente y que no se ajustaban a lo que ellos llamaban las tres cas ¿no? la cocina, iglesia y niños que era lo que se reservaba a las eh, mujeres alemanas Uh, gente uh, que bueno, podía contar chistes en contra del régimen y bueno, uh, era también considerada asocial, ¿eh? por tanto fijaros que en definitiva los destinatarios de los campos eran muy diversos pero la premisa ¿cuál es? y esto es Quizá lo que merece eh, reflexionar, eh, el, una ideología basada en que las personas no son iguales y por tanto unos merecen vivir y otros merece, no merecen vivir. Y quien decide, el que merece vivir son los que tienen el poder, característica pues, naturalmente de un régimen totalitario como es, eh, como es el nazismo. Es evidente que estas personas que llegan a los campos y que... Eh, se cifra ahora aproximadamente en 12 millones de personas que fueron, acabaron en los campos eh, no todos fueron exterminados hubo colectivos destinados al exterminio especialmente judíos y gitanos con todos habían de ser exterminados otros colectivos fueron destinados a los campos para ser esclavizados esclavizados que significa para ser Eh, obligados a realizar trabajos forza, forzados hasta que sus fuerzas resistieran, la o sea que era el exterminio a través del trabajo, no le extermine dar selección directa solo a, a la entrada del del campo. Y justamente dentro de este colectivo de los destinados a realizar trabajos forzados que podía significar la muerte como significó para muchos de ellos tenemos que hablar ya de los eh, republicanos ahora con las eh, cifras que podemos manejar aunque será imposible poder afinar nunca eh, la cifra exacta nos movemos alrededor de 10.000 republicanos que acabaron en los campos nazis bien, de estos eh, 10.000 republicanos de Euskadi había nacidos ¿eh? que esto a veces es una cifra un poco engañosa porque uno puede haber nacido en otro sitio pero en cambio vivir toda su vida en otro pero nacidos en Álava había 10 en Guipúzcoa 59 y en Vizcaya 72 y luego en Návarra había 44, o sea aquí el conjunto es aproximadamente de unos 200 ¿no? que acabaron nacidos en cualquiera de los territorios de Euskadi que acabaron en los campos de concentración bien Eh, ¿por qué vías llegan? ¿por qué son internados en los campos? yo pienso que aquí bueno tenemos que eh, remontarnos a lo que significó la derrota de la república por parte de los bastistas y el, eh, exige, el paso forzado de la, de la frontera ¿no? eh, sabéis, sabéis que incluso antes de que se termine La guerra, en abril del 39, después de la batalla del Ebro, se produjo la gran retirada a través de Cataluña hacia el sur de Francia. Esta gran retirada, que eh, es un número muy importante, centenares de miles de personas son los destinatarios de... que esto se produce entre enero y febrero del 39, son los que acaban en los campos de concentración, ¿Eh? se puede llamar campos de concentración también aunque tengan otras características del eh, sur de Francia son las playas y el del son otros campos que eh, ya conocemos un poco ya este tema bien eh, ¿cómo son recibidos por el gobierno francés? son catalogados de rojos indeseables o sea, es un, un colectivo que es peligroso es un colectivo contra el que hay sospechas contra el que hay mala prensa etcétera, a pesar de que también recibieron ayudas pues, de organizaciones solidarias de sindicatos, etcétera pero en general, desde el punto de vista gubernamental eran los rojos indeseables en estas, estas personas internadas en estos campos del sur de Francia Bueno, eh, pasan los meses y en el mes de... Eh, después de la invasión de Polonia por eh, el ejército alemán en septiembre del 39 Francia y Gran Bretaña declaran la guerra a Alemania a partir de entonces quiere decir que Francia aunque no participe en operaciones militares está en guerra por tanto moviliza a los hombres en edad militar, esto ya significa un... El problema. el problema es que Francia necesita mano de obra y mucha mano de obra francesa tiene que estar pendiente de si es llamado y por otro lado el gobierno francés ve cómo los campos de refugiados están a rebosar de gente de los cuales puede sacar algún provecho. Entonces será cuando salgan unos decretos, se publiquen unos decretos, según los cuales toda la población masculina de 18 a 40 años que esté en los campos tienen que integrarse en unas unidades que se crean, que se llaman compañías de trabajadores extranjeros. Y estas compañías de trabajadores extranjeros son las que aproximadamente un número de eh, importantes de republicanos unos 50 60 mil van a parar a estas compañías que son unas compañías que están forman parte del ejército francés pero no son militares sería como unas unas fuerzas como de, de ayuda para hacer trabajos Que ellos mismos los republicanos llamaban somos el ejército de pico y paga es decir que ellos tenían fueron muchos de ellos estas compañías fueron destinadas a lo que francia allí estuvieron o en la línea más no descargando trenes etcétera claro, al estar muchas de esas compañías destinadas En la parte norte, que era frontera con Alemania, cuando en mayo de 1940 se produce la invasión de Francia por el ejército alemán, muchos de ellos serán capturados. Por tanto, vemos que eh, el primer eh, paso eh, hacia el campo de concentración es la captura por el ejército alemán de muchos integrantes de estas compañías de trabajadores. bien pero todavía no han llegado al campo de concentración. Son prisioneros de los alemanes. Y como tal prisioneros, son internados en unos campos de prisioneros de guerra eh, que se llaman estalax eh, que es un, son recintos que los alemanes bueno, instalan a lo largo de Alemania pero también hay algunos en Francia donde están los prisioneros de guerra, claro, eh, eh, Alemania ha capturado un millón y medio de prisioneros en la campaña de Francia por tanto los republicanos están junto con otros colectivos belgas, eh, ingleses franceses, etcétera Y durante un periodo de tiempo, estos republicanos, que son prisioneros de guerra, están camuflados, diríamos, dentro del colectivo de todos los prisioneros. Bueno, llega un momento en que estos prisioneros republicanos serán separados del resto cómo es posible que suceda esto y por qué sucede esto pues es, la explicación es bastante sencilla, ahora yo no me puedo extender pero hay un momento clave que es la entrevista que mantiene eh, Serrano Suñer, que es ministro de Asuntos Exteriores entonces de un puñado de Franco, llamado puñadísimo Ramón Serrano Sunier, se entrevista con Hitler en Berlín y parece que uno de los temas que tratan es que en los campos de prisioneros de guerra hay españoles a partir de este momento es cuando ya queda bueno sellada la suerte de estos republicanos porque el gobierno de España se desenciende ellos, son sus enemigos son enemigos de Franco y por tanto a la son enemigos de Hitler porque Franco y Hitler mantienen una alianza bastante bastante clara bien por tanto este momento es clave porque entonces en estos estalaes comienzan las visitas de la Gestapo que separan a estos republicanos del resto de los eh, prisioneros y pierden su condición de prisioneros de guerra y el gobierno de Vichy tampoco hace nada por ellos porque no son franceses por tanto es un colectivo que queda totalmente eh, desamparado bien cuál ahora ya el camino hacia Matausen cada vez se está haciendo ya más corto si han sido si sus pocas garantías como prisioneros de guerra ya no las tienen si el gobierno de España remía de ellos porque son sus enemigos y el gobierno francés tampoco se hace cargo de ellos ¿qué significa? que entonces eh, el gobierno bueno, Alemania el reino alemán decide usarlos para aquello que en, necesitan aquellos momentos que es eh, contribuir con esta mano de obra a la construcción del campo de mataos. Es mataos en esta en Austria, eh forma parte del Reich y Austria, y allí eh, se ha creado ya un campo de concentración con la idea de que sirva de campo central para toda Austria y allí serán deportados los republicanos españoles para contribuir con su esfuerzo con la, eh, su trabajo esclavo a la construcción del campo a extraer eh, piedra de la cantera de Mauthausen porque el campo de Mauthausen está situado en un enclave determinado porque es la cantera hay la cantera más grande de Austria y por tanto hay mano de obra esclava que puede estar eh, trabajando para satisfacer las necesidades de piedra pues del propio campo y de otros eh, lugares del país bien este sería el primer grupo importante son unos 7.000 aproximadamente que llegan a Matausen pero más adelante hay también grupos de españoles de republicanos que han podido pues camuflarse en Francia y que muchos de ellos acaban colaborando como sabéis con la resistencia francesa entonces estos grupos Eh, republicanos que eh, hacen acciones antialemanas en Francia puede ser que sean capturados igual como pueden ser los franceses y por tanto si son capturados también son enviados a distintos campos de concentración estos llegan a los campos ya más adelante, hacia el año 43 44 ¿eh? y por último también hay grupos pequeños grupos que llegan a los campos porque eh, están haciendo trabajos en fábricas de Alemania o en la construcción de las bases submarinas del Atlántico que por sabotaje o por intentos de evasión también son detenidos y enviados al campo en total, bueno, el colectivo se acerca a los 10.000 10 deportados bueno, eh... ¿Qué singularidad tiene este colectivo de republicanos, especialmente el más numeroso, que es el que llega a Matausen, respecto a otros colectivos? Bueno, primero la forma como se les uh, se les señala. Ellos uh, son marcados como apátridas, que quiere decir, justamente nadie se ha hecho cargo de ellos y por tanto reciben como... Señal, el triángulo que lleva a todos los deportados, cosido en su chaqueta, es de fondo azul, es el color que se adjudica a los pues los políticos van lo han con un triángulo rojo, los comunes con el verde, los homosexuales con el rosa, o que los republicanos, quedan marcados con un triángulo azul, pero dentro del triángulo, llevan con, está la S por tanto está claro que somos la patria de especiales porque la S significa España ¿eh? por tanto son, está claro que son españoles pero no pertenecen a ningún país esta es una singularidad ver, la otra singularidad del de colectivo de republicanos internados de Mauthausen me refiero ahora es la larga duración de su internamiento La mayoría de ellos son internados en Mauthausen a partir de agosto de 1940 y hasta enero del 41, cuando llegan la mayoría de convoyes con republicanos a Mauthausen. Esto que significa que hasta que se libera el campo, que no se libera hasta mayo del 45, Mauthausen es el último campo liberado. Están su estancia es muy muy larga y eso también quiere decir que el índice de mortalidad de los republicanos de Matausen es superior a de los otros colectivos. A ver, por Matausen pasaron, a lo largo de la existencia del campo, desde que se crea en 1938 hasta que se libera en el 45, pasaron 195.000 personas aproximadamente. De estos 195.000, el 45% muere. Pero en el caso del los republicanos, el porcentaje se eleva al 65%. O sea que su mortalidad es superior a la de los otros colectivos. La mayor parte de los republicanos que mueren en Mauthausen mueren en el invierno del 41 42. Son los más débiles, los que no han podido superar los estragos del trabajo en la cantera, son los que por razones diversas y además con el invierno parece que es especialmente riguroso. En el invierno del 41 42 mueren la mayoría los que consiguen sobrevivir son aquellos que bueno, el azar quizá ha supuesto que puedan colocarse en un lugar menos peligroso que el trabajo en la cantera pueden estar pelando patatas como nos explica luego Oscar pueden estar en un comando que trabaja cubierto y que no está en aire libre razones pues bueno, diversas y que son de, ahora es difícil ya de relatar Bueno, por tanto, una estancia de larga durada, marcados como apátridas y con una mortalidad superior a la del de, conjunto de los deportados a Matausen. Y luego ya una última singularidad que yo pienso que esta es muy eh, importante y es su destino, su trayectoria después de la liberación del campo. A ver, ¿qué pasa cuando los americanos entran en Matausen? bueno que pronto empieza una repatriación ¿eh? es decir los diferentes colectivos se organizan por naciones por países y van regresando a sus países eh, naturalmente qué pasa con los republicanos a qué país regresar no pueden regresar a España porque son enemigos del régimen que en realidad es responsable de su deportación y todavía otro, otro agravante los supervivientes, los que están con fuerzas los que han podido sobrevivir las penurias de todos estos años están convencidos de que la guerra va a terminar con francos es decir, que el siguiente paso de los ejércitos aliados será liberar a España del dictador que queda, del aliado de Hitler bien, y esto es lo que vere, veremos después como desencadena una gran frustración, pero muchos están convencidos de que regresarán a España, pero regresarán a España como republicanos bueno, pasa el tiempo y de hecho casi todos los colectivos han salido del campo y los republicanos todavía están en el campo ¿por qué? porque habrá que pensar en cuál es su salida y será a través de la mediación de los compañeros franceses que directamente tratan el tema con Delors para que puedan ser acogidos en Francia como refugiados políticos es decir, que ahora han cambiado las cosas ya no eran los ojos indeseables sino que ahora son unos resistentes que pueden instalarse en Francia por tanto salen del campo y algunos tardan un mes o cinco semanas en poder ya, se van organizando convoles y la mayoría se instalan en Francia pero se es que instalan en Francia con esta esperanza de que eh, pronto será posible su regreso a España eh, eso no es así y bueno, eh, hacia el año 47 comenzó 48 es cuando se produce ya el convencimiento de que España ya era es aceptada por todos los países, que no va a poder, el régimen de Franco no va a caer, y por tanto han de decidir cuál es su futuro. Y la mayoría de ellos deciden quedarse en Francia. Algunos emigran, sobre todo emigran bastantes a bastantes no pero unos cuantos se van a Sudamérica sobre todo Venezuela Chile bueno unos países de Sudamérica la mayoría se quedan en Francia y entonces es el momento en que los que por razones personales muy diversas los que regresan son los que luego tienen que afrontar una serie de dificultades ¿eh? conocemos casos de supervivientes de los campos que por razones diversas bueno voy a explicar un detalle para que veáis realmente lo que fue la dictadura. Hubo un deportado que sale vivo de Buchenwald y él estaba ya instalado en, en Francia, y estaba trabajando en Francia y pensaba quedarse en Francia, pero su hermana, él era huéfano, su hermana, de, de que era de un pueblo de Cataluña, le escribía y continuamente le estaba diciendo, «Me dicen que te que has quedado sin brazos» y él escribe y decía que no, que no, que tengo brazos, que y la hermana estaba convencida de que alguien le había dicho que no tenía brazos, que si veía los brazos de mi gobernador, pues me voy a España para que vea que tengo, o sea, que que estoy entero. Llega a la estación, coge el tren, llega a la estación de Francia-Barcelona a y ya le estaba esperando la, la Guardia Civil. Y le quita eh, toda la documentación, francesa, la cédula y todo, y ya no pudo regresar a Francia. Y además no pudo regresar a su pueblo, sino, ya sabéis que había la publicación del homicidio, o sea, tuvo que quedarse ¿eh? sin poder regresar a su pueblo hasta años, Más tarde, bueno, este es un caso singular, pero algunos de los que por razones diversas vuelven no pueden eh, reanudar su vida normal, otros son detenidos o apaleados, pero aunque a la mayoría no les pase nada, ¿cuál es eh, la singularidad? Todos los deportados han salido de los campos y han regresado a sus países y han recibido pues honores, son pues son resistentes los que han vencido al, al nazismo al fascismo etcétera y en cambio aquí tienen que eh, mantenerse en silencio tienen que superar su experiencia en la intimidad no reciben ninguna ayuda mientras que en Francia todos los antiguos deportados pues tendrán cuidados médicos especiales por la experiencia que han pasado tendrán una serie de derechos Aquí no es no tenerlo, sino además esconder la eh, condición, esconder su experiencia, de tal manera que cuando se funda la mill de España, en 1962, tiene que funcionar como una organización clandestina y hasta el año 78 no se legaliza que quiere decir que los pocos deportados que aquí había se conectaban, hacían redes de influencia de, y hacían lo que podían pero siempre no la clandestinidad por tanto eh, los deportados que regresaron a España recibieron un castigo suplementario después de su experiencia eh, en los campos de concentración bueno yo pienso que tendréis muchas cosas luego en tu caso para preguntar podemos ampliar y también me parece que Óscar nos puede, pues, ya, quizá, relatar un poco más las experiencias que él conoce de, de su tío y su primo internados en Matausen y yo no me he ceñido con la experiencia de la vida de Matausen por lo que he pues, pues, pues, demostrado. ¿no? Gracias. Bueno, lo que yo os puedo contar, pues, realmente, es la transmisión de las conversaciones que mantuve con mi tío y con mis primos, mi tía, Eh, ...donde ellos relataban lo que había sido todo aquello... Eh, ...sus vivencias hasta llegar a Angulena... ...después la deportación en el famoso tren... ...como diré... ...a Mauthausen... Eh, ...mi tío y, y su hijo mayor, José, el pequeño... ...fueron internados en el campo... ...otro de mis primos, mi tía No... ...tuvió un retorno hacia España bastante accidentado también y tanto mi tío como mi primo resistieron de esos cinco años de, de estar prisioneros allí volvieron bastante marcados por todo lo que habían padecido pero siempre con el ánimo de transmitir lo que había ocurrido siempre quisieron que los españoles que saldrían de allí contaran al mundo lo que había pasado en España no se supo mucho de eso y aquí incluso mis, mis padres tenían algunas noticias, muy grandes noticias, de lo que eh, habían estado padeciendo y cómo lo habían pasado, pero tenían mucho cuidado inmediatamente de serían captas, de quemarlas, de destruir toda esa información, porque vivíamos en un régimen tan francamente de terror. Era muy pequeño entonces, pero lo no recuerdo perfectamente. Eh, entonces, eh, bueno, yo termine los estudios... Aquí, en el año 48, marché para la exposición de Bruselas y traté de contactar con familiares niños que vivían en Francia. Así tomé contacto entre otros familiares, con el familiar José, su esposa que era mi madre, y, y otros familiares, con los otros hijos también y me quedé asombrado cuando él empezaba a contar sus padecimientos las historias del campo de Montauce cómo lo habían vivido era una persona que le gustaba mucho hablar, escuchar le había gustado escribir también aquí en, en Búzcoa y estaba trabajando eh, por, redactaba artículos en un periódico de por aquí no recuerdo el nombre y durante la estancia en Francia cuando pasaron a Francia a escapar al final la guerra en el 38 pues había tratado siempre de entretener a los demás españoles formando grupos españoles y él era un poco el líder entreteniendo a la gente conversando siempre en un plan muy razonable pacífico él pertenecía a la OTT, la, OTT digo, la gente era anarquista pero bueno, aquí teníamos un concepto los anarquistas yo al menos no tenía pues muy importante pero conocí que el, el príncipe tenía que ser bueno, él eh, cuando padecieron pues bastantes historias ahí, en los campos, ahí, en, de, en las playas en Francia y después en Angulean pues trató también de organizar ese grupo de españoles que vivían tanto aislados y recubriados por los franceses porque para los franceses todos eran rojos comunistas y allí en Francia tenían bastante miedo al movimiento comunista que había Entonces había que rechazarlos, que apartarlos, siempre había personas que más o menos son descendientes o que les ayudaban, pero vamos, no, en general estaban muy, muy apartados, pero el resto de los franceses, y eh, añadiendo también el problema de no conocer el idioma, y, era, y que iban con enfermedades, y con y ojos, y con todas las claridades, y sin dinero, claro, porque el ingeniero republicano ya en Francia no lo al principio sí, cuando pasaba la frontera pero pues inmediatamente después ya no bajaba la... por lo tanto estaban lo más indigentes que se puede decir dependiendo las ayudas de los ayuntamientos y demás y él entre otras cosas pues le parece interesante entender a la gente escribiendo obras de teatro unas obritas pues más o menos costumbristas del estilo de España después organizando la compañía de teatro con los familiares y con los amigos y así entretener la gente no tenía otra forma de entretenerse y aquello pues calabar entonces era interesante cuando bueno en un, un cierto día pues les anunciaron que tenían que dirigirse a la estación del tren y tenían por su, todas sus pertenencias que podían llevar y en ese tren la aventura del viaje pues se relata en sus memorias en libros que tengo aquí así como las otras historias anteriores puesto que es una visión muy personal muy particular De un deportado que trataba de hacerlo no como ser el, el único sino que generalizaba un poco o sea no era el, el héroe de la película sino que era la forma en que se desenvolvieron los españoles en francia bueno al final de la guerra en españa también se narra un poco y después dentro del campo antes hemos tenido la visión más general del porqué de esa guerra que fue también motivada o en plan en cierto modo justificada por eh, los acuerdos que habían tenido antes contra los alemanes con el tratado de las sobras entonces eh, se estaba gestando esa guerra europea, los españoles lo veían bastante claro, puesto que ya lo habían padecido en España con las um, actividades de los militares alemanes apoyando a Franco entonces lo veían más claro lo que podía pasado otras veces no creían en eso pero bueno así las cosas pues se fueron en ese famoso tren eh, os diré que ellos iban en el vagón número 15 y lo mató con tiza como veis visto antes en las fotografías que si se han visto los vagones ponían el, el número eh, lo que no se sabía bien claro era cuántos iban en cada vagón eh, hemos visto antes en uno de los vagones ponía 70 y tantos en general alguna media unos 100 vagones de mercancías preparados para animales pero nada más entonces claro eh, si él ocupaba el vagón número 15 no era el último vagón si pensamos por probabilidades que habría quizás 5 o 10 vagones más pues resulta que en ese convoy iban ya pues algún millar de personas y no los 700 y pico que se dice normalmente se dice que era esa cantidad porque hubo una señora entonces era una fría francesa que eh, la encargaron de que anotara en un blog cuantos iban en Canadá eso les, les indicaron los SS que debiera de hacer ya se lo hizo y preguntaba bueno aquí cuántos van y bueno dejaban un número lo que sea iba anotando eh, no sé si lo entendería muy bien o no porque claro los que les decían eran españoles que no sabían franceses en general y ella era francesa y no tenía solo franceses eh, en, en esa suma en ese cómputo pues no, no salían mil y pico, salían 700 y 500. Eh, estos pandoófonos bueno, padecieron ese, ese viaje sin alimentos y sobre todo sin agua teniendo en cuenta también que al tiempo de embarcar los alemanes en la estación del tren les dieron con un pequeño bocadillo de sardinas pero nada más el después ya pues parecieron un viaje más eh, eso también se dé cuenta de las memorias de mi tío que se preocupó después de relatar detalles detalles más o menos personales ¿no? de cómo fue el viaje y que nos sitúa muy bien en cómo lo padecieron como casi como si estuviéramos viendo la película en poco tiempo claro porque esos eran días y pasaban muchas cosas en esos días y en ese vagón pero los demás también cosas parecidas muchos fallecieron en, en ese transporte también muchos habían eh, fallecido ya en las playas del sur de Francia es decir que los españoles llegaban allí ya bastante desmados Eh, hay un, un aspecto que parece que habría que pensar mal de los franceses por su comportamiento con respecto a los españoles que huían de la guerra, pero hay que ver también que llegaron unos 500.000 españoles que a Francia, en un país que no estaba preparado para esa invasión de gente, pues es como una inmigración así, pero brutal y de golpe, con gente que no sabía qué hacer con ellos, que los consideraban además mala gente, que iban en muy malas condiciones, y así la reacción de Francia hacia ellos, pues fue un poco para justificarles, pero desde luego fue así. Pues. Eh, quizá entonces los franceses pues ayudaron o colaboraron con los alemanes para que estos españoles que vivían allí fuera se supiera quienes eran pero los alemanes tuvieron muy en cuenta para saber qué españoles estaban no las listas que existían en los ayuntamientos también les servían ¿vale? sino yendo por las empresas por las fábricas por los sitios donde ellos trabajaban captando anotando quiénes eran las personas los españoles que estaban ellos eh, convencieron de que en realidad los llevaban a sitios de trabajo que iban a producir Y los españoles, pues realmente, eh, si, si no todos, casi todos, pensaban, bueno, necesitan mano de obra, necesitan que producamos algo por llegar a trabajar donde sea. Y en principio no sabían si iban hacia Alemania, hacia España o hacia donde les reportaban. No tenían nada no, no, ni idea. Eh, quizá tampoco lo sabían los mismos SS que custodiaban el vagón y a quienes se dirigían a veces les preguntaban, pero las respuestas eran prácticamente nulas. Y entonces ellos se han convencido, bueno, si, si lo que quieren es sacar provecho a nosotros, nos harán trabajar y nos pues, harán también de comer, porque por su propio interés, iban un tanto tranquilos. Incluso al principio hay algunos comentarios, eh, se les algunos comentarios, en el papón donde iba mi tío, eh, pues diciendo, bueno, pues eh, qué bien que vamos a conocer el mundo, porque no hemos viajado mucho más que por favor, la guerra de España y tal, pero pues, igual iban a conocer otros sitios y todavía la cosa iba, iba a estar bien a medida que pasaban las horas los logías ya eh, digamos que el pesimismo se empezaba, empezaba a tomar sitio entre todos ellos y así llegaron, llegaron a Mauthausen esta parte del relato nos pues, hemos repartido en disco antes de un DVD pues está ahí un poco anorelado pues, por meter diálogos evidentemente inventados eh, pero que os pues, puede situar en cómo fue eso y cómo eso podía ocurrir a partir casi diría que, que nos podíamos ocurrir también nosotros porque nadie se esperaba que una situación así se no era lógico pues no tiene sentido pero así ocurrió entonces eh, bueno, ahí se relata toda esa etapa y, y después todas la memorias de mi tío que estaba en Peñón, que se hiciera un libro con ello lo relatara más ampliamente podría conocer más al mundo pues eh, lo hice hace pocos años Porque yo al principio, lógicamente, bueno, entonces yo tenía el orden de 20 años, ¿vale? pues no me encontraba capaz de hacerlo, porque además mi formación no es literaria no en las letras. Es terrible, o sea, no iba a escribir yo algo pues con mis pocos medios para hacer Yo siempre les sugería que vivían otras personas más capaces y sobre todo que fueran sus hijos, quizás los que tuvieran entendieran esa labor que me parecía muy interesante pero yo no quería, pues, qué sé yo abrinaba prácticamente porque no sabía hacer no me ha ahora sí recogí de él como no se dio, eh, cantidad de anotaciones de folios, escritos con los que poder hacer, pues así unos capítulos de un libro más completo y esto es lo que decidí hace unos años porque estaba siempre pensando que era una asignatura pendiente y que al menos de esta, esta historia la deberían de conocer por lo menos mis familiares y ambos. después he visto que ha tenido mucho más impacto porque efectivamente hay muy pocas cosas escritas por directamente por personas que hayanparecido aquellasción. la explicación es bien sencilla los que salieron que no fueron muchos sabían muy en malas condiciones no tenían muchas ganas de hablar del tema y menos de estudiar capacidad quizás sí, pero vamos no se conocen así grandes ilustraciones grandes obras sobre lo que pasó allí por parte de los que salieron son, han sido muy limitados. allí dentro tampoco podían tomar notas ni siquiera escribir cartas una vez les permitían escribir una carta, pero bueno, eran las palabras las palabras eran incluso contadas 15 palabras así el enviarlo a España también era muy complicado lo hacían a través de otros enlaces de Bélgica los Países Bajos así nosotros sí recibimos alguna carta de ellos sabiendo simplemente que aparentemente que está amplio Pero nada más entonces mi tío no quería parecer él como la persona importante de la narración sino que simplemente era reflejar con unos botones de muestra digamos lo que había sido el cambio de la vida en el campo. Las motivaciones de unos y otros para reaccionar así, cómo se cambió la mentalidad de todos, prisioneros y guard, que los oficiales los SS, los capos, etc. Todos creyendo pues cumplir con, con una obligación y no siendo, o sea, no considerándose responsables del mal que hacían unos a otros entre los prisioneros porque claro, allí un, un trocito de pan unas pirajas de pan que era igual la vida para algunos entonces pues se, se ve un momento pues esas aventuras de ir a comer cuando les ponían algo para comer en un sitio y iban todos lanzados y a ver quién llegaba primero y, y peleándose entre ellos y el más débil pues no ponía pues, que la lo necesitaba y otras aventuras que simplemente con unas muestras así de capítulos detallando el proceso como ocurría en esos hechos pues nos da una idea bastante mí, al menos me dio una bastante completa de lo que tenía que ser día a día cada día día para que lo vamos a repetir en muchos capítulos las noches eran todas muy parecidas era acostarse en el suelo en un principio porque ellos estuvieron al principio en el los españoles fueron unos blogs que eh, les tenían lo que dijeron en cuarentena, en realidad la cuarentena duró meses, ¿no? Y lo tenían en el suelo, y para caber más, pues les ponían cabeza y los piechos intercalados, eh, allí sin luz, eh, con mucho frío, en invierno, pero está. Cuando tenían que salir a hacer sus necesidades, pues era verdaderamente un problema. Y tenían que salir muy a porque la mayor parte, pues, está diciendo incentería entonces al salir pues pisaban a otros y se organizaba el plan de escándalo, cuando ya por fin ese prisionero lograba salir le esperaba el capo para darle armas por desorganizar. Eh, eso era un poco el día a día o la noche. noche ¿no? eh, el otro la otra parte del día de la jornada pues era ir a trabajar al principio a la cantera. Con, picar piedras, tallarlas tratar con ellas, subir todas esas escaleras que se si veis allí, que sin nada encima cuesta subirlas pero al principio costaba mucho más porque además había pendalos ¿no? escalones que eran mucho más altos que lo que son o sea, ahora hay más escalones que los que había al porque algunos los tuvieron que dividir en dos porque prácticamente subir aquel escalón era imposible normalmente con una piedra de 40 kilos encima cuando el mismo prisionero, igual, solo pesaba 45, pues podéis imaginar un poco lo que hay Ahí acababan muchos en la misma escalera, y, en fin, hay muchos episodios, así que ocurrieron, y bueno, no quiero cansaros relatando eso, porque tampoco se trata de... Sí, sí. de el libro o otras historias contadas, porque a mí me tenía contado muchas más cosas, y lógicamente no quise poner todo porque creo yo que el mayor abundamiento de eso no es necesario para quien más información, si también hay más libros sobre ello, y se pueden ver otras cosas cortadas por otros, que en los que Lo que era la enfermería, pues la enfermería casi era el peor sitio donde podían ir. También ahí una historia mi tío por ejemplo le sacaban dos muelas pero no porque iba a, a mirar a la boca sino que iba a acompañar a otro que no sabía tener ese alemán entonces él hizo un poco de traductor pero el otro tuvo que salir a hacer sus necesidades entonces llegó el médico digamos el dentista y fue a él alquilar con la muela sin más eh, en fin cosas estas pasaban y, y bueno pues si solo llegaban a eso todavía se podían pues satisfechos era un sitio donde una herida en pie una, una herida en cualquier parte ¿no? cualquier daño que tuviera podría ser ya el motivo de morir muy poco tiempo por, por, no rendir, porque no podía rendir o porque el SS o el capo se diera cuenta aquel que aquel estaba en malas condiciones diría que mi tío estuvo a punto de ir a la cámara de gas porque estaba por muerto y entre dos compañeros le salvaron apuntándole y poniendo en su lugar a otro que ya había fallecido alguien no se tenía muy en cuenta si había fallecido no para, para llevarlo a, a la cámara de gas el caso era eliminar a aquella persona que era inútil para el trabajo el, cuando entraba en la mañana el, el SS de turno para hacer el control médico de los, de los prisioneros que están tumbados por el suelo claro, pues eh, su procedimiento era muy sencillo sus grandes y pesadas botas y su, y su buen peso yo sé que pesaban pues iba pasando por encima de Dios, pisándoles, a ver si se quejaban o no se quejaban. O sea, una de las pruebas que tenían era el reconocimiento de Dios. Bueno, en fin, había muchas otras historias son... Ya hemos visto una película que nos da una imagen muy técnica de aquella, no sé, muy, muy dura... Y, eh, y claro pues eh, en este sentido como que comentaba, tío, yo comentaba él, estas aventuras decía, hacer también una historia refleja una historia tan, tan dura tan triste que la verdad es que no creo que vaya a ser leída en serio la gente la empezaba a un poco y lo rechaza hay que explicarlo un poco más suave tenemos un ejemplo pero, de una de una película La vida es bella donde sí que se ve algo que es muy distinto a lo que eran los campos de concentración pero que tiene un, un cierto parecido hubo aventuras que se podían comparar o parecer a lo que se presenta en esa película en este caso también mi tío estaba allí con ¿no? su hijo no todo el tiempo porque eh, mi primo pasó a otro ¿no? comando externo y eh, era un comando de unos pocos jóvenes que tenía 17 años y, y participó en, en una labor bastante importante Eh, la más meritoria fue la de los fotógrafos españoles que llevaban el laboratorio de, de allí, del campo y que tuvieron el ingenio y la, la valentía de ocultar picheres de las fotografías que hacían los SS de guardarlas y de sacarlas del campo y para sacarlas utilizaron a estos jóvenes y una señora austríaca se prestó en, en su casa en una pared de uno de los muros, pues, para conservar o guardar esas fotografías ocultas, porque también ella peligraba, claro, su vida, la, se, le, se dan cuenta de que está haciendo eso. y quitando una piedra, y, pues, allí metían los, los clichés, y así se conservaron algunos miles de, de clichés, que son un, un pues, una prueba clarísima de las cosas que pasaban. Afortunadamente, pues, tenemos, se conservan, es colección de fotografías. Eh, bueno, eh, no sé, podría contar muchas otras cosas de, de, de allí, pero quizá no sea tan interesante adaptarlo y quizá mejor que soy yo que nos habéis preguntas y trataremos de, de contaros un poco. Vamos, os una cantera, pero <risa> y las empresas como yo te he oído como Ford que en de UNS tuvo eh, los campos de control de avión se hacían piezas de Ford y de Volkswagen y para se aprovechaban de los campos ha pasado algo o hay o que que malas son o que no sé bueno no, si pues, sí, sí. sí. pues vale yo entro mucho en esos um, temas porque efectivamente la industria alemana tenía que seguir funcionando y tenían ahí unos recursos muy buenos ya que los alemanes tenían que estar a pues se aprovechaba justamente esa mano de obra tan barata y con la que podían hacer lo que quisieran los podían explotar así incluso a las de la vida casi hasta podían tener la suerte tenemos una hay una película también en la lista Schiller, ¿no? que, que indica un poco Eh, pues casi como benefactores a muchos empresarios que tuvieron así los prisioneros entre los personales de sus empresas eh, las Sienes y bueno otras empresas de mucho renombre se aprovecharon de todas esas facilidades conseguían así materiales puesto que allí todo lo que llegaba o sea que llegaba con gafas pues se las quitaban claro el que llegaba muy gorro al campo de concentración pues ese no duraba dos días porque la grasa de él les interesaba sencillamente y así otras preferencias que tuvieran que podían ser, no sé dientes o muelas de, de oro o otros artículos de valor y de una forma u otra había un trasiego de todo ese materia de esa riqueza hacia otras personas otros alemanes en principio los mismos militares alemanes que, que hacían mucho negocio con todo eso aunque les estuviera eh, por su sistema prohibido y penalizado el cogerles en ello pero, claro, no les o sea que al final todo eso en, llegaba esa riqueza que servía a las empresas y esas empresas el gobierno eh, alemán les forzaba a producir producir armamento pero a producir muchas otras cosas o sea que eh, no les estoy justificando pero eh, en esa mecánica entraban todas esas empresas eh, sí. igual las empresas alemanas igual las o sea, se pueden entender pero por ejemplo, la serie Ford siendo americano y todos americanos entraron a limpiar todo, pero o de sea, eso o sea, hay eh, empresas que son dos alemanas o sea, que, ¿y con eso se ha pasado algo? o también sea, si bueno a, a, a ver eh a yo no tengo noticias ¿eh? bueno, es que no lo sé ¿eh? pero de que empresas que no fueron alemanas tuvieran eh, bueno, talleres eh, fábricas, etc liadas a los campos de concentración ¿eh? a ah, otros obreros alemanes si, sí, pero a los campos eh, yo no tengo noticias Uh, hubo el juicio de los industriales o sea, dentro de los juicios de Nuremberg son muchos los juicios de Nuremberg claramente creemos que es uno ¿eh? pero fueron procesos que duraron muchos años y fueron muchos y hubo el juicio de los industriales que allí se juzgó a bueno, industriales que habían sido gente destacada ¿eh? durante el que cerra eh, por ejemplo, Grupp ¿eh? que quizá es el más conocido ¿no? Eh, se le condenó, pero por razones de edad, porque era ya muy mayor, pues no, no cumplió condena. Eh, otra cosa, la gran empresa que estuvo muy vinculada a los campos, que era la IG Farbe, luego se partió, se dividieron tres, y son empresas que ahora están pues bueno, están en funcionamiento el ACFA, por ejemplo forma parte de lo que era el complejo de Jeff Arden luego, ver, todo el tema de eh, los, eh, los laboratorios eh, ha salido en el documental se ha visto claramente en Adai eh, pero son muchos otros laboratorios que estuvieron vinculados a la utilización de la mano de, de los deportados como cobañas para determinados experimentos, ¿no? Eh, eh, hace aproximadamente 7, 8, 9 años que por mm, presión de, de Estados Unidos sobre todo de algunos colectivos judíos de Estados Unidos que a través de la banca eh, presionaron para que estas empresas que habían utilizado mano de obra esclava durante, durante el Tercer minimizaran a los que habían estado mm, trabajando en estas empresas como trabajadores forzados. Entonces eh, el gobierno alemán, el gobierno de la República Federal, eh, dictó una ley y se creó un fondo en el esto, si queréis consultar vos, en internet, o sea, hay centenares de empresas que tuvieron que contribuir con dinero para crear un fondo este fondo uh, se depositó en suiza y a partir de um, la organización la, no sé qué de migraciones de la, de la ONU, este fondo se repartió entre no, todo un periodo para uh, que todos los posibles destinatarios de esta ayuda pudieron pudieron cobrar algún dinero de todas maneras, bueno, primero que fue una, una ley que prescribía eh, por tanto mucha gente pues no, no se enteró no pudo recopilar la, la documentación y por otro lado eh, esto eh, hizo que eh, bueno, las peticiones también, sobre todo las que venían de Europa del Este fueron tantas, eh, porque casi todos los pues acabaron trabajando de manera forzada para los alemanes que el fondo se acabó bastante pronto entre eh, bueno yo digo que si te interesa el tema el internet eh, o sea hay la lista de todas las empresas es que yo pienso que pocas fueron las empresas alemanas lases que quedaron a un margen de los campos entre otras cosas porque a las propias des y Uh, les interesaba o sea un, un, un, un obrero alemán en aquel momento uh, cobraba cinco marcos al día un uh, deportado del campo y no cobraba nada pero las SS los vendían nos no se alquilaban por medio marco por tanto las empresas estaban como muy contentas de saber que tenía una no de, una de obra que se podía continuamente reemplazar a un precio muy bajo que iba a parar directamente a las SS Pero a veces también nos fijamos en las empresas, su implicación es indudable, pero es que hay implicaciones más desconocidas, pero yo pienso que también vale la pena reflexionar en ello. Los granjeros, propietarios de las vecindades de los campos, la mayoría de ellos usaron mano de obra de los campos o sea, a ver, un eh, señor que tiene un bosque esto está documentado que tenía una, unas hectáreas de bosque cerca de Matausen en un momento dado lo que hace es negociar con los DSS para que 30 exportados letalen el bosque o cuando llega la época de la cosecha etcétera o el comando de pintores que pinten la casa de no sé quién de no sé cuánto. o sea que la indicación va de las grandes empresas el vecino ¿eh? más diríamos como más común y esto es es un hecho muy grave y que hace reflexionar mucho, entre otras cosas porque el tema de la responsabilidad a veces lo atribuimos solo al, al verdugo pero es que desde el verdugo hasta en que no se entera o no quiere enterarse o cierra los ojos y luego el que a un muy doméstico sí aprovechó, o sea que buena parte de la población de hay, fueron animales no obstíacos sacaron provecho de la mano de obra de los campos de concentración o resumiendo la guerra era un negocio y sí, yo creo que casi todas las guerras pues al final son enfocadas, aunque no salga a la luz tan claramente, como el negocio Sacarle un provecho y a quien pues al que sea más debido, como somos más fuertes, tenemos la razón hacemos lo que nos da la gana y nos enriquecemos más vamos sí. ¿no? no, yo dos cosas quería decir una en primer lugar felicitarle a usted por sacar el libro a mi me parece, no de verdad importanteísimo el trabajo sobre esta temática y especialmente veo que en el tema de campos de concentración tanto tanto en los eh, europeos como los más directamente vinculados respecto a la guerra civil española eh, hay una cuestión rosa lo ha dicho 10.000 españoles terminan en mahausen y más de 10.000 pasan por los campos de revolusión francés y sin embargo de esas personas que hay muchos testimonios que ellos en su momento escribieron en cuadernos, etcétera etc., o a posteriori, como su tío y tal. Sin embargo, el régimen ha muy muy, muy escaso. En primer lugar, por lo que planteado Rosa. La problemática española se complica porque aquí el 45 no trae la libertad, sino que hasta que muere, que todos sabemos, en el 75 aquí no, no hay una libertad. Y cuando lleva la famosa transición, estos temas que tenían que entonces saber, aprovechando que aún vivía gente, y que entonces se les podía hacer los homenajes que ahora se hace de mala manera, tarde y mal. Entonces no se hizo, no se hizo todo esto, y por eso es importantísimo recuperar este, este tipo de, de testimonios. Porque esos 100.000, eh, esas multitudes de gente, que muchos sí escribieron o transmitieron esto, no ha tenido un reflejo, no ha tenido un reflejo, y ahora es cuando en cierta forma esto está saliendo, pero no salió en los últimos 30 años. Y por eso a mi parte cualquier trabajo de estos, chapó. Sí. segundo lo que quería plantear era y algo un poco vinculado también a este último debate o a este último matiz que ha estado planteando Rosa el tema de Francia a mí me parece que es un poco educar la realidad la situación que usted lo ha planteado es decir, Francia, yo trabajo sobre esta temática y este verano por ejemplo trabajando en archivos franceses he visto como ya por ejemplo ya en el año 38 ellos saben lo que les quiere y en el año 38 por ejemplo yo he visto planos ya donde de cara a Lebarcares están ya diseñando la creación de un campo en el verano del 38 ¿saben lo que les viene? o sea, lo que en febrero del 39 les llegó esos mil españoles que día a día están pasando durante 15 días la frontera ellos no lo querían de hecho la frontera francesa estuvo cerrada y a última hora la tuvieron que abrir no lo querían, pero sabían que les ven y entonces no es como se suele decir una improvisación de que nos llegan 500.000 personas y no sabemos qué hacer, no, no Es una política de a esa gente se le interna y esa gente se les trata como a, a reclusos. Porque lo primero que se hace es poner alambrares. Y luego se empezó a construir barracones. Y hay también toda una industria, y a todos los que lo decíais, hay todo un negocio. Yo he trabajado sobre el campo de bursos y veo como allí todas las empresas de alrededor de bursos participan en la subasta que ha puesto el ejército para construir los barracones, etcétera, etcétera y esos barracones que en Aguilés se habían ya identificado el barracón estándar se extiende como una epidemia por distintos departamentos franceses y Bours, por ejemplo no son los refugiados los que los levantan no, no son mano de obra adyacente y lo que dice usted lo ha dicho no sé quién el que vende los curruscos de pan o las barras de pan a esos 18.000 internaus en Burs está haciendo un negocio y el señor como he visto yo que de cara al campo de bus plantea poner frente al campo unas cantinas para que los militares eh, beban e incluso plantea hasta dos peticiones hay por ejemplo al prefecto de Pau diciendo poner dos casas de putas no para los judiaos sino para los militares que están custodiando bus sí sí no eso lo planteó y el prefecto dijo el prefecto dijo hombre, no es lo más adecuado esto lo apartamos esto no lo que dice, todo el mundo va a intentar ahí sacar caja entonces primero las autoridades francesas yo distingo autoridades y pueblo francés las autoridades francesas saben lo que les viene y no es una imponvisación de algo que a lo que no frente y actúan de una forma en Francia se están sacando de qué retos no respecto a los españoles pero sí hacia lo que ellos llaman indeseables, indeseables desde el año 38 Y se está ya reviviendo, se está pensando ya que a toda esta gente hay que intercambiar. No en prisiones, pero sí Y de hecho, cuando empiezan a vaciarse poco a poco los campos de los españoles, porque salen, gracias a la movilización, a trabajar en fábricas, empiezan como si fueran vasos comunicantes a llenarlos con judíos, con el PCC francés lo dejan fuera de la ley. Y la realidad concentrionaria no francesa trasciende a los españoles y enlaza con la Segunda Guerra Mundial. Y ya se alzó una... ...dominada por los gráficos. ...como en zona llamada Vinole... ...Gurse por ejemplo... ...es siempre un campo que está bajo dominio de los franceses... ...y a partir del año 42... ...de Gurse salen 12.000 personas para ser llevadas a Auschwitz... ...hay una colaboración en el mecanismo de la solución final total... ...por parte de las autoridades francesas... ...y son esas autoridades que en Francia están dominando ya desde el año 38... ...esas mismas autoridades... ...salvando las distancias en el 36 cuando era la, el mismo Frente Popular con León Blum le había dado una espalda a la República Española a través del Comité No de Intervención o sea el plantear esa salida de que bueno al francés en el vino estoy promisto no puedo ir hacer frente y tal es la versión edulcorante de una realidad que de cara a las autoridades no es así otra cosa es y por eso quiero importante en el pueblo francés hay gente que en el 36 participa las brigadas internacionales que es solidaria con el pueblo español, etcétera, etcétera y luego con los refugiados también va a ser solidario hay sectores, solidarios, claro que sí y a mí, hay gente que con ellos son solidarios y que les ayuda a salir y a buscar trabajo fuera de los campos, etcétera, etcétera no a veces para hacer negocios, sino de buena fe pero las autoridades francesas no y yo lo digo, eh, yo este verano lo he visto en documentos de archivo es Barcares, Barcares en concreto está ya esbozado desde el verano del 38 cuando el Ebro ya se descalabra y que la república va a perder dice, nos van a venir miles de españoles hay que meternos en algo así". y el sitio es un futuro campo de concentración sí, creo que lo has, lo has presentado muy bien porque claro, era así eh, he tratado de dar solamente una imagen un poco general porque en realidad si en Francia se estaban preparando contra esa avalancha de españoles esa avalancha que, que no fueron 10.000 fueron 500.000 les sobrepasó en todas las previsiones y su forma de dar frente a eso fue un comportamiento hacia los españoles que unos cuanto de los que yo he que estuvieron en esas condiciones me comentaban que incluso fueron peores que los padecimientos que tuvieron en el campo de Mauthausen solo, solo un detalle Kostler, el famoso escritor Arthur Kostler que había estado en España preso por periodistas, pero que lo cogen en Málaga y lo llevan a Sevilla y está condenado a muerte y que sabe al pellejo porque es un periodista de desnaturalidad británica, cuando luego en el año 40 lo interesan en el campo del Evernet, que había sido reinaugurado para españoles, dice, en el vernet lo estoy pasando peor, tengo más miedo que el que pasé en la cárcel de Sevilla en plena guerra civil cuando estaba condenado a muerte es un testimonio de un personaje que decir, ni es español ni francés neutral que ha vivido las dos situaciones y dice el barnet es más duro que la prisión franquista de sevilla con eso está todo dicho además ha es escrito en su libro la ley de la tierra, la de la tierra eh, además los franceses en estos campos, eh, por menos algunos no tenían a policía franceses, tenían a senadores sí, sí, sí. que no tenían ni idea de para qué estaban allí y qué tenían que hacer o sea, eh, disparar a alguien que intentara salir, pues para ellos era lo más normal del mundo y pues realmente no, no implicaban si se quiere directamente al porque francés, pero el culpable era el francés, evidentemente entonces los españoles ya veían que allí les habían encerrado como si fuera una cárcel, cuando no eran delincuentes tendrían que haber sido recibidos y recogidos de otra manera todos fueron aquí bueno aquí también lo repetía muchas veces marchamos muy engañados a Francia pero era lo que teníamos más cerca y donde pudimos ir malamente porque efectivamente se cerró la frontera hacia arriba etc y ya la salida de eh, por Cataluña hacia Francia fue bastante accidentada por eh, poner otro calificativo eh, entonces entonces diciendo no Francia es un pueblo eh, la igualdad la eternidad ah", y se encontraba con algo muy distinto Eh, o sea, todo fue eh, o sea, se les fue me ayudo dar malos pies al ver que no era ese recibimiento que era todo lo contrario y, y habían esperado pues otra solución ellos no iban aquí a invadir Francia iban a refugiarse y e iban a trabajar, y querían trabajar y cuántas veces comentaban en esas mismas playas entre ellos, y decían, pero ¿por qué nos tienen aquí? como un gasto inútil Y padeciendo todo esto, porque además no tenían de ropa ni nada, o sea, vamos, la comida también faltaba y el agua lo mismo, ¿no? O sea, si estaremos mejor trabajando, si sí, nosotros queremos trabajar, podemos servir para algo. Había eh, esta pues, clase de niveles culturales, oficiales, trabajadores y demás, y yo creo que el pueblo español ha sido siempre muy trabajado vamos, no iban a ir a un día a, al otro país que consideraban como personas amigos, ¿no? Pero no es que efectivamente no podemos acusar a las personas, a franceses en sí, que, que muchos les ayudaron, sino a la orientación que tomó el gobierno francés, cuando incluso pensaron en meterlos en algún barco llevarlos al mar y los directos allí, o sea, no hubo cantidad de relaciones de lo que, que hacer con los españoles. ¿no? entonces algunas anécdotas en ese sentido o historias uh, reales de las vividas por mi crío pues también me traté de reflejarlas un poco no para justificar a nadie sino para ver en qué situación se encontraban metidos y la impotencia de todos para salir de ¿no? aquí como fue la impotencia total cuando había otro cambio de concentración claro, en y por qué aquello pues sin ninguna razón pero es que la guerra no tiene razones y las consecuencias de la guerra no tienen tampoco un cálculo ni una previsión los militares dicen esta guerra se hará se invade aquello y en cinco días se acaba pensemos en Irán por ejemplo o no sé en Corea o en Vietnam se acaba enseguida y está todo resuelto pues no no está todo resuelto primero no se acaba en unos días y después las secuelas que deja nadie las puede borrar ahí están las consecuencias de todo esto pues una de ellas es que estemos hablando de Dios aquí ¿no? pero es que cuantos descendientes se Pueden, eh, han sufrido esas consecuencias aparte de todas las enfermedades calamidades de todo tipo y al respecto después de esas personas inválidas hoy mismo está hablando en TV2 un reportaje sobre en las eh, minas estas antipersonas y hay países que se dicen que de una cultura y de un nivel muy alto resulta que están se han estado sembrando los terrenos de minas sin prever lo que aquello puede provocar visto por ejemplo en Nicaragua casos de minas esas que están enterradas pero con los eh, huracanes con las eh, tormentas con los corrimientos de tierra ya nadie sabe están cuando las descubren es porque han explotado claro debajo de alguno igual bueno, están fabricadas en Vitoria ¿no? pero bueno ¿no? digo por eso de que contribuimos a la paz en el mundo y al bienestar y esas cosas como es habitual ¿no? en nuestro discurso tan A mí personalmente lo que más me duele de este tema es que parece que todo el mundo, y cuando digo todo el mundo, englobo a la mayoría, ¿no? A los demócratas de toda la vida y a los que no, a los que lo van a hacer mañana, ¿no? Que parece que hablamos de un tema como algo que ha sucedido, como algo terminado, algo que no interesa, algo que en todo caso, pues lo que decía el el colega Alberto no, nada, no, si esto es solo para los maricones para los comunistas para los no sé qué y para los no sé cuántos yo estoy convencido que dentro de los que entraron allí ni eran todos comunistas ni eran todos maricones ni eran todos rojos de esos rojos rojos sino que habría seguramente de todo ¿no? y que vamos que no solo ha existido mahausen. Que hay muchos más campos de concentración que aquí en el Estado Español hemos tenido campos de concentración antes que los de Mannhausen si somos aquí casi para eso más rápidos o más inteligentes no o Miranda de Ebro no nos pilla más cerca o la ciudadana de Pamplona no cumple una función hoy en día tiene ciervos pero otros tiempos creo que metían otras cosas otros animales digo yo, animales o humanos, lo que fuera ¿no? parece que aquí todo eso como que no No sé por qué, parece que no es un tema atractivo. Y cuando digo atractivo no me refiero porque disfrutemos en la visión perversa del... No, no, sino que simplemente el género humano es capaz de hacer cosas maravillosas y también sería bueno procurar poner medios para que este tipo de cosas no sucedieran. No cambiaría nada que en vez de Mahausen le llamen, yo que sé, Siberia Gasteris y montan una macrocarce no, perdón, no, no, que ese es un ejemplo que no, no está bien ahora ¿no? vamos a suponer que yo creo que eso es lo triste que vivimos como que a nosotros no nos va a tocar ¿no? parece que el común del personal dice no, no, si eso no es para mí, si eso es para otros ¿no? es posible que, que se vuelva a repetir los mismos errores ¿no? y sería bueno para que no se repetieran los errores de alguna manera, poner unos medios o una o dos, no, sé, no unas barreras a ese tipo de, de dinámicas ¿no? que seguro que ni son dinámicas nuevas ¿no? seguro que vamos todo el planteamiento de los militares de todo eso, yo creo que eso ya ya lo tenemos visto, o sea aquí o sea allí, o sea, siempre se repite el mismo, casi el mismo proceso ¿no? bueno, yo quería sobre este tema quería decir un par de cosas yo creo que estas cosas que el mí de la gente no las sabe yo, yo creo que es porque se está todo pactado y la llamada transición cuando falleció el generalísimo eh, yo creo que, que hay pactos por ahí ocultos de no tratar queriendo ciertos temas por ejemplo todo lo que era la CNT y todo lo que supuso la CNT con todo el patrimonio que tenía todo eso se ocultó para mí y se pactó por el Partido Socialista al venir incluso con los comunistas para mí no es casualidad que, que son temas que no lo sabe el común de la gente, son temas tan cercanos como decía el compañero el, camp el, el campo de concentración de Miranda de Ebro o el campo de Burs ¿quién conoce el campo de Burs que está aquí al lado de la frontera? Pues muy poca gente la conoce o sea que yo creo que todo eso está estuvo se pactó muy bien y mientras nosotros estábamos gritando la libertad, la la... ...la democracia que llega... ...la legalización del Partido Comunista... ...no nos damos cuenta de, de todo eso... Que, ...que de alguna manera se lo cargan... ...y encima, mientras estamos cantando... ...o reivindicando igual nacionalismos... ...o más cosas... ...ya de postre nos cuela la monarquía... ...que absolutamente no pinta nada... ...ni pintaba nada... Es ...que yo que, que se sepa... ...aquí había una república popular... ¿eh? ...mediante la votación... ...se mandó la mierda a la, a la monarquía... ...y cuando cuando muere Franco... ¿Qué pasa? Que si darnos cuenta todos saltando mirando para el otro lado, que si yo soy catalán, el gallego, que es el partido de la monarquía y tal, me tan colado la monarquía que realmente el pueblo español, el pueblo, eh, siempre mayoritariamente la ha rechazado. Monarquía, que por supuesto nadie la hemos votado, porque no se atreverá nunca a poner en votación todo ese tipo de cosas, y ahí estamos. Y, acabo. y encima los que nos sentimos anarquistas tenemos uno, una serie de efectos y uno de los principales defectos que tenemos es que nos fijamos en lo que nos diferenciamos entre nosotros y no nos fijamos en lo que nos une y encima también somos responsables de que entre todos también hacemos responsables que esa CNP con tanto luchador con tanto republicano le ha dado la vida ¿eh? porque en esa época maravillosa del, del a 1936 por los Ateneos la gente empezó a leer y a escribir por esa cultura tuvo de los anarquistas también hemos contribuido a nosotros a hacerles el juego ¿eh? y todavía tenemos 20.000 personas fusiladas todavía hoy en día ¿eh? y nadie se acuerda de esa gente ¿eh? a esa gente las mataron como ratas a las noches y todavía están por ahí desperdigados pero esos murieron porque con la dignidad intacta, y esa gente está gritando justicia. Y otra cosa que habrá que hacer es eso, ¿eh? llenarnos todos de amor, recoger a esa gente y darle, y darle la sepultura que se merece. Otra cosa que tenemos que decir. Y por mucho que digan que la guerra civil se ha acabado, la guerra civil no se acabará hasta que no ocurra eso, hasta que no emerja de nuevo la CLT y hasta que no desaparezca la monarquía otra vez. Ya está, no queda <risa> Ya sí, sí. Es que aquí en el insulín hubo algo que se relaciona en el insulín sí, sí. estábido por esclavos, y ahora lo que es el el acerqueche este los barracones de los postulías que custodiaban a los presos que dormían a la calle sí. incluso, más cerca, incluso más cerca dormían los presos más cerca de aquí, digo, ve el lugar en el que estamos igual no muy lejano no muy lejano ahí a la pero bueno hay niños todos los resucitados estaban a la base de 200.000 como trasladaron yo es que tengo noticias por mi madre que sí fueron o con su padre fueron también en tren cuando los trasladaron a la fuerza a mí iban con la familia iban con los hijos sí bueno depende de que... había de todo pero sí después de un viaje en tren se que luego los separaron separaron hombres y mujeres sí lindo esto en el... es del convoy de Angulema o sea a ver a para... Uh, a, uh, hay los transportes habituales de lo que yo he comentado antes que eran los que fueron capturados y luego perdieron uh, su estatuto de signores de guerra tal, pero antes había habido un episodio que justamente uh, es de lo que ha narrado que eran refugiados que estaban en Angulema o cerca de la ciudad de Angulema que en un momento dado ¿no? Uh, y allí hay familias no es que haya hombres hay familias y en un momento dado hay una orden de embarcarlos en un tren y ellos suben al tren sin saber su destino después de dar bastantes vueltas que se dirigen hacia Morte y para y matarse. y entonces allí las veces se mandan bajar a los hombres y a los hombres y los niños que más o menos por la estatura piensan que tienen pues, 14-15 años según la estatura mujeres y niños pequeños son devotos a España después de un perito pasan por Checoslovaquia por el norte de Alemania y se encuentran en la frontera aquí, en la frontera de Irm o sea, este es el común combo y además es tan importante este, este episodio porque la primera deportación de población civil desde el occidente ¿eh? desde Europa Occidental a los campos marcos o sea mucho antes de que iniciara la deportación de todos los judíos ha habido esta deportación de civiles, es decir, de mujeres, de niños de gente de todas las edades es el famoso José de Angulema que somos 927 y Eh, que de los cuales cuatrocientos y pico se quedan en Matausen, ¿eh? como su tío y su sobrino, y mujeres de niños son devotos a España. El peligro es que pasan desde Irún, luego los llevan a a sus lugares de origen. Son internados en prisiones, en sitios y eh, tal, y luego si consiguen un aval, pues son sacado de, de, de este sitio y bueno, regresar a su casa por matizar un poco más sobre ese retorno que en el caso de mis familiares el hijo mayor fue ingresado en el campo iba a cumplir 17 años el otro eh, terado, no tenía nada, los 14 años y también lo iba a hacer de campo ...y mi tío, pues no sé cómo se nos apañó... ...para discutirlo con el SS... ...aprendiéndose a discutirlo... que no les iba a salir para nada y demás... ...y entonces lo embarcaron en el tren conmigo... ...el, el peligro de vuelta fue muy complejo... ...no lo supe exactamente... ...por dónde, el, el, el, el itinerario... ...sí sé que llegaron en Lui... ...en otro tren, así como de mercancías... ...y ese tren quedó... ...abandonado... ...con una vía muerta... ...aquí en Cercándio... ...y ahí un tiempo no sé cuándo quizá algún día hasta que un trabajador que andaba por las vías oyó lamentos que salían de, de un vagón no sabía qué sería y logró abrir la puerta porque desde dentro no se podían abrir y entonces pues descubrió lo que había dentro cantidad de niños mujeres y algunos ancianos que los ancianos en general habían fallecido y después estas personas para retornar a sus sitios de origen mi tía llegó a mi barba, a nuestra casa, y mi primo, y otros, pues, conocía algo la historia de unas bueno, es que fueron Asturias, y pensando, pues, perdí el pueblo, pues, que sé yo, les... las recibirían, pues, como habían marchado antes, pero las muy mal, pues, tratándolos de arrojos, etc. En el caso más directo nuestro, de, de familia más directa, es decir, mi madre mi, mi hermano, embarcaron para marchar hacia Francia o Bélgica no se sé sabe donde embarcaron en, en, en Vizcaya y el en este Cervera bueno, total que tuvieron que desembarcar aquí estuvieron prisioneros aquí en Pibuzkoa, hasta que tarde los encontró bueno, primero encontró a una prima mía que vivía en, en París en una chavalita y ella les dio, la les dio la referencia donde podía estar mi madre y mi madre que va de montos, que yo no había nacido todavía estaba a punto no por eso no sintió mis cañas y bueno, pues eso son otras historias claro, hubo miles de ellas, cada familia pues tiene mucho que contar y que si algunos escribieron algo pues, lo que hemos dicho antes, que fueron pues páginas, apuntes en cuadernillos y demás y que la familia generalmente lo ha ido guardando y no han querido sacar a la luz porque parecía que era hasta denigrante, o sea, no sé, podía aceptar su forma de vivir y, y otros pues lo han hecho desaparecer, también que en el caso de mis familiares descendientes de mi tío en conversaciones que tuve hace unos años con ellos pues a, había algunas de eh, las nietas y nietas que no estaban tan de acuerdo en que se publicara esto y, y bueno pues ¿por qué? pues diversas razones así extrañas pero es que en aquellas épocas pues eh, había cosas que no se podían conocer porque si se reconocían pues uno yo por ejemplo no había hecho la carrera yo digo entonces que yo no era cristiano no era católico y no había hecho la primera comunión prohibido no podría haber estudiado. nosotros teníamos clase de religión de, de antología pontificia y de otras cosas así durante toda la carrera la mía era de ingenio. sin embargo matemáticas iba de antes años ¿no? y otras asignaturas importantes pues eran otros años pero religión todos los años y no era una asignatura María así mismo, ¿eh? era bien grave el no rasal y después hacer las milicias a con la SICE pues desde luego el que reconocía allí aunque fuera en Petricomité que él no creía tuve dos compañeros que se accedieron a reconocerlo pues estuvieron haciendo la milicia y les echaron después en esa cuidado no digáis eso nunca supieron si yo era mm, creía o no creía yo sabía lo que me jugaba Pero yo empecé la mía con 17 años yo terminé de hacer pues creo que antes que rey tienen mi misma edad exactamente ¿No? bueno en fin, esto es que la vida de cada uno era era una historia como teníamos que estar ocultando mis padres no ponían la bandera de España en el barco hacer eso entonces sí que era una cosa mía ¿No? y, y otras muchas cosas Sí. pero no, no se trata de hablar de también directamente aquí en, en narración era sobre todo para el conocimiento en principio con familiares sí, y amigos y después que vi la importancia que tenía de tener un documento así tan directo tan de primera persona de alguien que había estado dentro del campo pues ya le di ya algo más de importancia porque le hicieron darle o sea, periodistas, la televisión y otros me quedaron en ese documento es importante, no hay que ocultarlo Eh, hay que hacerlo conocer porque es una parte de la historia que está ahí como una laguna pues, bastante oculta, ni siquiera olvidada no conozco bueno, ¿hay más preguntas? ¿No? Eh, han dicho que, que Matroson está en Austria sí. el eh, cielo era austriaco De Lys, de Lys. ¿No les da sensación como que Austria se ha ido, está de rosita? Bueno, a ver eh, Austria eh, ha pasado durante décadas como víctima esto ha sido una deformación y una mentira histórica o sea eh, ¿por qué ha eh, asumido un papel de víctima? pues nos han exilado o sea, se olvida que Austria recibió aquí ¿eh? con los brazos abiertos que, todas las, que todos los campanarios de Austria sonaron el día que Hitler se dirigió a los austriacos, o sea, Austria forma parte del Reich eh, y si se eh, construye un campo en Mauthausen es lo mismo que se ha construido en Alemania porque primero vamos a limpiar a toda la oposición y luego ya formaremos parte del Reich esta percepción de que Austria fue víctima ha cambiado, hay que reconocer que ha cambiado, no hace mucho hace unos 20 años que ya a nivel de historiadores se ha empezado a reconocer que Austria no fue una víctima, Austria fue directamente una un actor de primera de primera categoría dentro de lo que fue el nazismo y ahora en estos momentos no A pesar de los vaivenes políticos que hay en Austria, el campo de Matausen, por ejemplo, depende, ¿eh? el conjunto del campo de Matausen depende del Ministerio General del Interior Austriaco, y a pesar de que haya ha habido momentos de gobiernos de, de derecha, eh, siempre, eh, bueno, no ha habido nadie, ¿no? ¿eh? que se haya atrevido a poner en cuestión hay otras amenazas ¿eh? pero lo que pienso es que esto ha cambiado hay tres tres. otras amenazas que son borrar otros gastos ¿eh? por ejemplo lo de las implicaciones de las empresas austriacas ¿eh? pero en el otro aspecto eh, cuando he comentado antes todas las empresas alemanas que tuvieron que indemnizar las austriacas y que ellas no tenían por que indemnizar porque habían sido, habían sido víctimas ¿eh? la élite de ASSS sí, ASSD ASIPO el partido nazi eh, incluso jueces y demás eh, cuando llevaba los nazis a Juegos en Alemania, el porcentaje de austriacos es en proporción mucho mayor que el de alemanes el de nazismo mucho mayor ¿Eh? Eh, bueno, eso está recogido No solo, no solo por el hecho de que, de que, los viejos, que hay cuestiones ahí, no digamos culturales también o sea el antisemitismo en austria justamente por tener una tradición católica tan tradicional no, el antisemitismo en muchísimo en Austria mucho más que en Alemania en Austria están teniendo como verdes nazis sí. o, o pues, sí, no, no, no, no, no les dejan y es que esto es es sintomático que, que supone que en Alemania tiene la recatabla la producción de un nazi en Austria Urba Ajay sé que que añadirlo aún el austriaco cuando se salió a reducir su pasado de criminal nazi la respuesta del Urba Austriaco fue votada ¿Sí? la respuesta inmediata fue votada ese es el aspecto sociológico de Austria A pesar de, de nobles comportamientos actuales como la embajada que me has comentado, etc. sociológicamente auscia es más necesaria, ¿eh? ¿verdad? Si es que existe eso. Eso está demostrado y hay que verlo. seguro que algunos diría eso y con más eso de los gallegos, de los españoles y de otros lugares ¿eh? eso de que unos más que otros depende a veces están jodidos oye, no sé, yo si no hay más preguntas creo que la verdad es una buena hora encantado de haber estado con vosotros, animaros a la próxima y suerte No, gracias a vosotros por haber asistido y, y aguantar nuestro destino